Oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, No quiere oni, paz. Querido Rosario, sé que mucha gente escucha esta radio. La verdad estamos muy contentos de comenzar esta audición. Va a venir mucha gente a visitarnos hoy para hablar de rock and Lluvia. roll. ¡Lluvia! Vamos a hablar de rock and roll, loco. Me puso corn. ¿Qué otra, otra vez nos están dando las clases baby Ahí estamos, ahora me siento más cómodo Jimmy, Jimmy, Jimmy, te lo voy a decir ¿Qué es ¿La, la cortina? Jimmy, ¿Sí? Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, te lo voy a decir No, te falta una, una Jimmy, Jimmy. sílaba, así, me parece, algo te falta Un tiempo te Jimmy, falta, Jimmy, Jimmy. un compás Algo falta, algo fallo. Empezamos con todas las pilas el lunes, ¿qué tal buena gente? Empezamos con covers, como todos los lunes Hoy en un lunes de mierda, porque está lloviendo Está bien Tiene sí, es, es incómodo. Único que decir que el sí, es en realidad para escuchar radio está bueno, no claro. para venir y, y La gente, claro, que tiene que venir y mojarse. Vení, Aunque yo no me mojé eh, en este caso. Yo tampoco, ¿por qué no Bueno, ¿por qué ahí? porque No sé por qué. No, no importa, ¿por qué? No es muy por, Fue suerte. ¿Por qué? Pero te trajeron. Fue suerte, ahora no está lloviendo en este momento. En este momento no está lloviendo No, en este momento no está <risa> lloviendo No, tí, no sé, sea. dentro de cinco minutos a lo mejor se larga de vuelta Así, ah, tenemos novedades al pueblo. así Yo en un momento miré y digo, uy, hoy me mojo hasta el horno. Ah, qué lindo que y... te queda Martín No, tenés... porque estaba lloviendo mucho, pero después se paró y no, no tenés, me mojé nada Tenés uno de los hortos más limpios Ni el pelo el pelo, Ni un pelo No, ni un pelo Seco así, seco vientre Covers como dijimos. No. Hoy con un no. tema. A ver. Sí, dale, vamos sí. de pasito. Vamos de pasito. Vamos ¿verdad? despacito. Vamos, vamos a tomar las cosas con calma. Porque después la, Porque la, las dos, la no. señora después llama y dice, no entendí lo que dijeron. No, no dejen de hablar en inglés. Después la, la, la, la, la semana se pasa, se pasa rápido. Yo, no sí. sé, yo la verdad no. La querés quiero? saborear, la querés disfrutar un poco más. Claro, tomarme el lujo no de, de tratar de entender porque esta semana es especial, porque la otra no fue, porque por qué es la, especial. Y vamos a tratar de entenderlo ah, está bien. pueden pasar cosas interesantes pretend we are dead a ver, ¿Sí? despacito haciendo haciendo el muertito eso sonó muy muy muy sensual no, es lo no que hacen los, los perros pero no sonó al las... pero tampoco... sí, tampoco él es, es al perro le decís hacer muerto pero el eh, muertito en y... Le, eh, cuando en el otro idioma le decís pretending ¿cómo es? pretend we are dead no, no es para los perros, ese. pretendiendo que estamos muertos, es como una frase más entendiendo, si, haciendo muerto claro, hace de cuenta que estamos muertos los son, los son como que, eh, no estamos planeando nada para derrocar al gobierno es como una alerta, entendés, porque hay que, el rock hay que interpretarlo, no solo hacer Como slash con la guitarra no. no. ¿Cómo que, es Lash, está bien. Hay que entenderlo. Hay que la emplanadora de la impresora. La emplanadora de, <ríe> de la impresión. Impresión carlitos Qué bueno. Oh, <ríe> si estuviera acá Frichi. Frichi ¿y dónde está Frichi. Año 1992 Billy. Ajá. Hace ya un montón. Hace ya acá 15 años. <ríe> Yo no puedo creer que hace 15, 15. Hace 15 años era 1992. ¿Sí? Era... Yo no puedo creer. Pleno furor de Nación Alternativa, así el, el nuevo punk, el nuevo, no, el nuevo... grunge, no, el grunge. Una pibita de 15 años naciendo. nació en el 92. Claro. <risa> Hay pibita que nacieron en el 98, tienen que... Y que por ahí años. están escuchando y ni siquiera habían nacido cuando salió este tema. en el MTV! un cumpleaños de 15 tan insoportable que a una chica le regalaban un BMW de no sé cuánto, setenta mil dólares no se me daba mucha bronca y lo festejaba todos los como, cumpleaños y, de 15 son insoportables y encima, y encima era una pibita que había estado en, un, en una casa hogar hasta el año pasado y la bueno, vos, tío y le regalaron un autazo. entonces 1992 estados unidos una banda de los ángeles que se llama L7, L7. L, L 7 los ángeles 7 sí no es el no, los 7 entonces, bueno, los o siete. las 7 bueno así porque no son siete en realidad son menos una banda toda de chicas ah qué lindo chicas punk bueno sí que arrancaron a, a mediados de los ochentas haciendo un punk así bien callejero bien es lo bueno que, lo que bueno. le dicen girl riot así girl qué es riot es riot. Girl ¿Qué es riot? Riot, es, riot es quilombo ah pues ¿sí? nunca supe que era esa son chicas que... quilomberas. ajá Está bien, sí. Sacaron un disco que se llamaba Bricks are heavy en el 92 Los ladrillos son pesados. Sí, los ladrillos son pesados. Oh. Se mataron. ¿Sabes que una amiga te no? cante? Bricks are heavy, Bricks are heavy, to you, and the foreign on your head. Yeah. Eh. Bricks pasa? are heavy, sí. Bricks are heavy del año 1992 De el 7 cuando el la disco, pibita está de 15 años estaban E7, claro pero estas pibas ya venían tocando hace 7 años claro. arrancaron como en el 95 bueno y de ahí nos vamos a ir porque la banda que hace el cover no tiene nada que ver en acá de sudamérica eh, para mí para mí la mejor banda la de mejor sudamérica. banda de sudamérica de sudamérica sí. mira que en sudamérica están los piojos sí. mira que en sudamérica no no andate está... a argentina porque no es de acá la red bueno pero yo te digo lo que hay en sudamérica bueno está kudai de chile <ríe> de la vol déjame volar de por ya están los buenos los ah. mexicanos eh. va hay un montón de mexicanos insoportables eh, Todos prácticamente no no insoportable esto así ah. Ah, de eso es muy populachero bueno no importa hay un montón déjame pero volar estos son los mejores son de sao paulo L de brasil Ah, ¿Sí? había una canción muy popular que era como era? Oh, y, si, y si me acuerdo te la canto, pero te salvaste. <risa> bueno, el tronco. Está, está con las ramas hoy. <risa> pero te salvaste porque la tenías. La banda se llama Cansei de Ser Sexy. Ah, esa que te gusta oh, vos. Oh. C -S -S. Sí, ese ese. Sí, sí, sí. Lo habíamos hablado fuera del la, aire. Los hemos pasado. También. si, ¿sí? ¿Alguna vez? Sí. Y que hacen un estilo ahí medio entre New Wave y una cosa... Lo, Lo que a mí me resulta interesante, sí, a, ver. a diferencia de la mayoría de las bandas brasileras, Ajá. es que no tienen un carajo de brasilero. No hay un... ¿sí? No, no, no. no hay un... No hay un Gilberto invitado, no hay nada. Nada, nada. Ojo, está bueno. ¿no? Y como cultura popular es... Bueno. Muy superior a la Argentina. La porque Brasil, un ¿sí? no porque son de patria, lo bueno de Canciller es ser sexy que son una banda que podría ser de cualquier lugar del mundo y son de acá de Brasil, de acá, ¿no? De acá Me al lado. Estoy hablando de, de, de nuestros amigos chiveando por el MCN, redigonda con sus películas que pasa mañana. Y marcera con la fiesta de O oh, déjenme bueno, hinchar Al la final. Bola. Al final. Donde como siempre, acumulamos toda la basura al final al final de Pretend we are dead entonces. Yeah. El 7, el 7, yeah. la versión original, yeah. y cansé de ser sexy, con el, el cover. cover. Vamos, Todo rock and roll, pan rojo. the tables with our unity, they're not a moral, majority, wake up and smile with coffee, are tripping on to interstate duality, when we pretend that we're safe, when we pretend that we're safe, when we pretend that we're safe, when we pretend that we're safe, Come yeah. on. Pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesa. Faltó nuestro comentarista, nuestro co-conductor de los lunes. A mí me da por las bolas esa situación, pero bueno. Un tipo que? Me da por las bolas. Vino. Un solo día. Me da por las bolas. La semana pasada se hizo la rata el lunes. Viste. No, ¿Qué pasa el lunes? Bo, hoy, hoy de fue, vuelta. No, eso fue tu culpa. ¿Qué me importa? Me, la, me, me... importa. Esto, esto. Él había preparado las noticias. Mamaji, mam. Él había preparado las noticias. Yo fui testigo. Yo sé lo que es esto. Es baile funk. ¿Qué tiene que ver? <coughs> y es una música que usan los brasileros y ponen a las gordas a mover el orto rápido. Qué mal que hablas. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, las señoras excedidas de peso. A mover el trasero, como diría Kuriaki. Ah, mover el trasero. Ah, mover el trasero. Ah, Te ah, voy a traer de esto, Mati. ¿Por qué? Así, pero bueno. <risa> Cuando Lisandro la había hecho Sí, madre. Lisandro entonces no está con nosotros Así que para mí la única noticia importante es que A pesar de que vino el frío eh, Es necesario prender el aire acondicionado acá adentro Yo todavía no lo puedo entender Por la humedad Por la humedad y por... Porque está, está ahí juntados los vapores de todos los seres humanos que pasan por esta radio Uno de los principales motivos por los cuales queremos cambiarnos de... El horario de las 12 de la noche, ¿no? Porque, Porque nos estamos ya... comiendo primero todo el aliento de todos los tipos que le dan a los micrófonos durante todo el día Todo, el... ¿sí? Si fuera una radio llena de chicas, bueno, es distinto Ay. Pero como son, el 99% son tipos, de los cuales calculamos que una gran proporción Ah, lo de la violencia mal aliento. machista tras el tsunami ya lo dijo ¿Qué cosa? Lo de la violencia machista tras el sí, tsunami Sí, sí, esto ya está, está todo viejo no hay, nada, no, hay nada. De no hay nada no hay no, nada no hay nada www.sholkipalki.com.ar nuestra página web ahí tienen el blog donde hay siempre videos noticias y boludeces para ver claro. y donde está el archivo si sí, se van de ahí a archip.org ahí tienen el link para ir ahí donde está el archivo por si se perdieron algún programa se lo pueden bajar encima no me pasó nada lindo nuestro mail es, es como para ir contando donde nos pueden mandar un mail está bien, y a mi compañero de, de estudio no le importa un pito lo que me haya pasado agregarnos al messenger a mi compañero tampoco le importa lo que yo estoy diciendo ¿Sí? y no espera que yo termine tampoco en fin, tenés algo para decir? Después, vamos a escuchar una <risa> banda fuera del aire una banda inglesa qué raro, siempre con la con misma música una gorda no, esta es nueva con una gorda es Deja... igual que es igual igual igual a la hija de a la hija de Osby Osbourne pero más gorda todavía más más fea todavía Ey. pero que hacen unos temas muy copados la hija de y la, la gorda aparece todo el tiempo copado. en el video algo rarísimo porque realmente ¿Por los gordos no aparecen en los claro. videos así. mentira y si no no hubiera existido Mili Vanili el gordo de el gordo de cómo se llamaba los otros que cantaba así tipo medio blusero no, no los los gordos ¿Qué gordo, tipo brucero. No, no me acuerdo cómo se llamaban. Hace, hace, hace Una un banda un para ¿qué? pensar, porque la radio viste tiene traveling, eso que te, que te no, da no más era traveling. Traveling. Blues traveler, ahí tenés. Blues traveler. Y, y, el... y el gordo no aparecía nunca, no. porque era un gordo. Nadie sabe eso. Y si encima en la televisión te hace guerra? en los videoclips, no aparecen los gordos. ¿Cuál guerra aparece? Sí, Juan y guerra no es gordo. Sí, ¿cómo que no? Yo me acuerdo de cuando cantó el único tema que conozco, el único tema que existe, que no parecía gordo. Tiene más de un tema aparte de la bilirrubina. No, qué bilirubina? El es que, ese, es sí, no, otro. Quisiera ser un pez. Ese. Bueno, me decía tener dos temas que conocer. No, no, la bilirrubina no lo conocía. Ah, ¿cómo no va a conocer? Me decía que era de y... otro. ¿Cuánto, ¿Cuánto de Para mí son todos Guerra mismos? es un pez. Hacen música y el café en el campo El que lleva el café en el campo ¿Qué pasa? ¿El También, eh, de, de Juan Luis Guerra. No, eso no sé qué Voy a hacer mi propio programa de radio donde no haya bandas inglesas Todo latinoamericano No, todo En sí. FM Latina Ahí está de, de Latina al baño se va a llamar Sí O, o, o, o así, otra cosa de hacer algo más sugerente sí. como En Latina con Billy Y se va a escuchar todo el tiempo así Le sí. de la agua Vos especialmente tenés un apodo latino que viene del latín willy willy willy sí dale de gossip se llama la banda de la gorda para, para haciendo standing in the way of control el chisme la lluvia? Me gusta la lluvia porque mi primer beso fue colgado una tela de araña cuando estaba luchando con el Duende Verde y se acercó Kingston Dance y me sacó la máscara y me dio un beso. Y después perdí la vista y besé a Electra con lluvia también. Todas las cosas lindas pasan con lluvia. Las mejores cosas de mi vida pasaron en un día de lluvia. indiscutiblemente tu mejor compañía los días de lluvia. That took its strength from a spring I put my ear to its ground It had a heart made, had a heart made of sound de la lluvia me gusta que se puede ver reflejado el cielo en los charquitos de agua Yolki Palki, indiscutiblemente tu mejor compañía los días de lluvia Deportes En Yolki Palki Van Deportes En Yolki Bambasterzy pory, pinchowe kippa ¡Qué tal! Muy buenas tardes, señores compañeros escucha, radio inteligente, señores. Hoy tenemos tanto para hablar tanto, para decir tanto, para pensar que a veces las palabras no bastan. A veces una nomatopella grosa es lo necesario y suficiente para sentir la verdad. Como que el grito de gol o que el otro grito de gol. Y tantos gritos, señores, que hubo este fin de semana. 23 en la Liga Local cosas mucho tenis mucho más la cortina papá mucho de todo para disfrutar en familia porque el deporte es familia señores porque el deporte hace a la gente transpirar y lo que no es de este país es transpirar señores ya no más sedentarismo barato señores vamos a vibrar con todo el deporte que ha pasado y ocurrido y ocurrirá por siempre esta conciencia y vorágine que se repite fines de semana, fin de semana, porque el carácter está lleno de coda deportiva y estamos todos muy atentos allá todo el tiempo y todo el tiempo y todo el día ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Comienza la emoción Desde ahora y hasta las nueve de la noche el mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo Yo lo hice la gente por la cama, el mejor del programa deportivo de todo el universo, que vamos a hablar de tantas cosas, tantas cosas que nos están apilando ser la información que nos llega cada rato, cada instante señores, porque el mundo no deja de girar porque el mundo es una pelota. No es una pelota sin una geoesfera, una espera con ligero tachamiento, el achatamiento, el achatamiento en los poros, ¿sí? Porque los polos son chatos, porque estamos apoyados sobre tortugas increíbles que sostienen este universo maravilloso en el cual no dejan de pasar cosas hermosas. Pero basta de decir verdades, pero basta de decirle a la gente lo que hay que decirle, porque la gente está cansado de saber la verdad. Por eso, por eso vamos a hablar y vamos a escuchar las noticias de siempre. Fútbol de AFA, dispar suerte de los equipos rosarinos, Newell cayó ante el Boca de Ruso por dos tantos contra uno, el Canalla del Pelado Isquia sigue en Ballena Franca, recuperación y le ganó 2 a 0 al equipo de la Volpe. La metió con el mate, la metió con el mate, Cherba Mate Fergueras en sus distintas presentaciones, agua 21 horas en el Centro Cultural Narváez junto a los del Zucía. Mate Fergueras, con buen sabor a toda hora. A el siguiente espacio, agua mineral Arroyo Ludeña, pura de manantial señores, otra victoria de Central que y ya tiene acumulado como dos victorias seguidas sí, y este medio sí, de la sí, semana sí, va a enfrentar sí. a otro equipo que le debía un partido porque se deben partidos en estos torneos en cambio a Null fue la dispar suerte ¿por qué dispar? Porque no fue par? porque metió un solo gol señores mi reflexión nunca ha sido tan profunda como ese detalle sutil que hace reír a la familia en casa porque el deporte que es el cáncer a todo el mundo a la señora, al señor, al señor y a la señora a la torta, a la lesbiana, todo el mundo habla de deporte y Newl perdió señor perdió bien, perdió mal, ya no importa porque el resultado quedó sellado por un 2 a uno señores y no hay que hablar más del fútbol porque el fútbol ya ha resultado ya no se puede analizar la victoria que si se juega bien ya no le importa a nadie porque vamos a ver solamente el resultado que es lo que le quiere la gente se acabó de analizar si la belleza del fútbol es buena si se jugó bien el fútbol si el árbitro hizo trampa si nadie hizo trampa se acabó todo señores y un perdido se trángaró no, y esa es la única verdad indescifrable indestructible de este universo que conoce nada más que resultados sin nada de juego y de espíritu Muerden el deporte en el general, una atleta de 22 años murió después de completar el domingo el maratón de Londres según anunciaron hoy los organizadores de la prueba Guillermo Castellanos hizo lo propio al morir este fin de semana en una cegarrera del TC 2000 en múltiple accidente ¿Necesita plata en efectivo? Si sí, la damos en el acto Venga al acto de campaña del concejal Carlos de Mendoza y encuentre hasta tres veces su sueldo dentro del uniforme de cualquier efectivo o granadero Apoye a Carlos de Mendoza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 Suda, transpira y muere, señores. Nacemos, morimos, fornicamos y morimos, señores. Ya no se puede nada resistir más a la que la verdad es y pronta del mundo cruel. Que nos dice que el cuerpo se desgasta, que la gente comete errores, que los errores son humanos. Errar humano no es. La máquina no se equivoca, una mala maniobra, una mala maniobra te puede llevar al infierno, señores. Ya va, ya a el TC2000, muerte y sangre, eso es lo que quiere ver el público. Y eso hubo, hubo muerte. La ¡Muerte! gente decía, ah, oh, chocó el auto ¡Muerte! contra el otro. ¡Qué ¡Muerte! barbaridad, decía tí. ¡Qué barbaridad! Un muerto, y hay que lamentar nada, porque el TC2000 no tiene sentimientos y aún se sigue corriendo carrera. ¡Me National Basket Association, las Pepitas de Denver derrotaron a las espuelas de San Antonio 95-89 en la primera fecha los playoffs. Los toros de Chicago del Chapo Unoción y derrotaron al calor de Miami 96 a 91. ¿Pensó en comprar arte? Sabemos que no. Jessica, la casa de las empanadas. Prepisas, mil volantes a 20 pesos. Te regalamos la salida a lazo con la operación de cataratas. Jessica, la empanada de buen color.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 La realidad no lleva a hablar del básquet, señores Manu Ginobili hizo todo lo que podía hacer Y no fue suficiente Los de Bernagel le dijeron no al gran San Antonio Spur A ese campeón insípido A ese campeón que ya no le importa a nadie También le dijeron no al equipo Del Coma Hamburguesa, Shaquille O'Neal, señores Otro no para el gordito Coma Hamburguesa No, Sioni mostró la garra galvense, señores La garra del Santa Fe, Ciro de Vera Pajerano, que arrulla el carcarañá Así como crece la peje, le dijo Sioni al gran O'Neill. y así le dijo y así le puso tapa tras tapa punto tras punto y se hizo la victoria nacional en el básquet americano. ¡Qué deporte vibrante! Y perdieron mis amigos mormones del Utah Jazz ante los Rockets del Shao Min, chino alto increíble. ¡Qué chino alto nos ganaron! Pero ya seguramente nos estaremos vengando próximamente. El ganador del Maestros de Monte Charlie fue el Mallorquín Naval Nadal que batió a Roger Federer por 6-4-6-4 Mariano Zabaleta ganó el Challenger de Bermuda, sin el bandiante se dio el puesto 14 del ranking Regando las plantas, nos salvamos todos Dejando caer casi accidentalmente un vasito de agua en cada una de las plantas de tu país Beneficiamos a la industria y así a todos los argentinos Argentina, un país en serio no sería domingo si Federer no perdiera con Nadal. No sería domingo si Iralbandian no cayera puesto tan puesto. No sería domingo si Cañas no estuviera calando en el ATP. No sería domingo, señores, sin los gritos de Nadal. ¡Oh! ¡Oh! ¡No mallarapoba, Nadal! ¡Ole! ¡Ole! Sí, señor, vibrante partido. 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4. Y así estaban. 6-4, 6-4. Era todo lo mismo, señores. Federer no puede, no puede con el joven Nadal, Nadal no sé qué tiene, tiene esa garra, tiene esos bíceps en cada uno de sus dos brazos que lo hacen imponente, Tiene esa estirpe de buen torero, eso es el deporte, España está en lo más alto, señores, tiene sus poderosos músculos, eh, morientes también tiene, todos tienen, qué buenos que son los españoles, qué ganas de abrazar uno y tomar una bota de vino. Fútbol Internacional, Inter exteriorizó el gran grito de campeón que tenía estreñido lo hizo a lo grande con una victoria entre el Siena por 2 a 1 que le permitió dar la vuelta olímpica a 5 fechas del final cayó el Barça y el Real se acerca, el que fue a Sevilla sigue como escolta la metió con el mate, la metió con el mate Cherba Mate Fergueras en sus distintas presentaciones a 21 horas en el Centro Cultural Marvaje junto a los del Zucía Cherba Mate Fergueras, con buen sabor a toda hora ¡Hey! Surra italiana, el campeonato vibrante, ni catiracho el fútbol que todos quieren de meter patadas, señores. Terminó, señores, cinco fechas antes. El Inter que siempre tiene argentinos por todos lados. El Inter que siempre tiene a Zanetti, que hace mil años que está ahí. El Inter que creo que tiene a Samuel. El Inter que tiene a Julio Cruz metiendo así cada tanto un golcito, señores. ¡Qué orgullo para la patria! ¡Qué orgullo! Y aún así, el Barça, tenemos al Barça, que por más Messi que tenga. Por más barrilete cósmico que tenga, Messi no alcanzó, Ronaldinho no alcanzó, pueden perder este campeonato porque no son invencibles. El equipo merengue está luchando contra la bronca de toda España que le dice siempre perder Real Madrid, Real Madrid malo y poderoso, lleno de dinero. ¿Cuándo van a ganar los poderosos? Estamos cansados del Barça. Pocceo, vaya uno a ver qué liga. Rodrigo Leguero barrio ganó el título intercontinental de Superpluma MB3 no quieren tres rounds al tailandés de Kobang Kruajim, en la velada que marcó el regreso del ex monarca mundial al ring. A auspicia el siguiente espacio, Agua Mineral, Arroyo Ludeña, pura de manantial. ¿Necesita plata en efectivo? Si la damos en el acto, venga al acto de campaña del concejal Carlos de Mendoza y encuentre hasta tres veces su sueldo dentro del uniforme de cualquier efectivo o granadero. Apoye a Carlos de Mendoza. La manera nos lleva al boxeo, al deporte de las pillas, al deporte riesgoso, al deporte donde el contacto humano es importante, señores. No hay un deporte más poético que los hombres sudorosos golpeándose. Piña tras piña, transpiración tras transpiración, escupiendo en balde, escupiendo sangre con protectores bucales, tocándose la saxina, saxina contra axina. que te muerda una oreja, que te muerda otro, que me manoseas la espalda, que me pegas en el riñón, transpiración y el árbitro que los manosea todos al separarlo. El deporte de los machos, señores, qué leyendas se me pelearon ahí, la Guina Barrio que baila y baila y baila y todavía quiere boxear se trajo un chino que le dijo que sos tailandés lo puso en el ring y lo hizo pelear y cayó, cayó como deben caer los que no saben pelear porque ese tailandés es un invento chino señores y la hiena barrios volvió a subirse un ring al cuete nomás también ganó la esa cuña, vayan a saber dónde Como modem Smouse haciendo Dashboard, nuestro disco de la semana pasada. Un oficial de la selección. ...skill, herramientas eléctricas para disfrutar de su trabajo en el hogar con herramientas seguras. Well, You would ever know. Olden dashboard and melting pot, we Still have the radio. Oh, sure, man. Cold, man. Worse than you would ever know. Will you pulling about nowhere? Well, it sound for some place I'd like to Cholki, Cholki, Cholki, Cholki, Cholki, Cholki, Palki. Vamos a bailar, ritmo fatal. De Cholki, Cholki, Cholki, Palki. Póngale, neno Mija tus pies en el piso. Tu baile es cualquiera. En esa radio y déjate llevar Vamos a bailar ritmo fatal De shoki shoki shoki shoki shoki shoki party Vamos a bailar ritmo fatal De shoki shoki shoki shoki shoki shoki party Cuantas veces soñaron con este aire de libertad <trata3> Sube bien esa radio y déjate Vamos a bailar, ritmo fatal. De shaki shaki shaki shaki shaki shaki shaki party. Vamos a bailar, ritmo fatal. De shaki shaki shaki shaki shaki shaki party. En, en South Park en, en la película Había una confrontación Américo-Canadiense En el cual sin Philip? Y porque claro. Y había una guerra entre América sí. Y lo, los canadienses tienen ojos chiquitos No se sabe por qué y la cabeza que se le mueve así claro, mitad, claro. en partida, Como qué? si fuera un huevo ¿Por qué esa mitad? cosa? Y porque son racistas ¿Quiénes? ¿Los canadienses? No, los americanos Hoy no, en no, los lunes. No son racistas, son razonables. Sí. Hoy en los lunes de Canadá. En el American Way. Exacto. En Canadian Way. A ver. De los nuestros lunes. Vamos a presentar una banda que se llama The Constantines. A Lavín No. Son The Constantines. Sí, los Constantinos. Los Constantinenses. Que ya hace.. Se... ¿Cuánto? Mm, mm, mm, como ocho años, ocho siglos, no cuántos los constantinenses son de, de, lo, la carta de los sí. constantinenses. Una banda que empezó a, tener un po, empezó a tener algo de éxito en, en Canadá, primero en redes universitarias, de ahí pasó al circuito también universitario de Estados Unidos. Ajá, mira vos, ¿se metió? Sí, pero siempre se manejaron un poco en ese ámbito. Nunca lograron el, así un éxito comercial, sin ¿sí? claro. vender muchos discos, y hacerse millonarios y hacer giras por todos lados. Vendieron bastante. Entonces se manejan ahí, ahí en, en Canadá, en Estados Unidos, un poquito en Europa, un circuito chiquitito y nada más. Nada así que más. vamos a escuchar los Constantes del disco del año 2005. ¿Sí? que es el tercer disco de ellos, se llama Tournament of Hearts. Disco. Escucha cómo suena. El tema se llama Working Full Time de Constantine. Vos en tu Pali? casa, despertate. Escucha de Constantine. Yeah. Queda poquito. Vamos a escuchar un tema, más después nos vamos. Si, sí, no, no habíamos che. sentido. Si no tiene nada para decir, Billy. Ah, decí la verdad, no, sí la verdad. Decime en 30 segundos algo importante. Ba Mati algo que la gente funcilla, valga la pena. Mati nos abrió para Escuchad. que nos vayamos ya. Por no, no, no nos vamos ya. Hasta vamos la una un Ah, no de... loco, ponete las pilas. Siente Se te pagan por hacer eso. No le escuché que. Se dijo. le pagan por hacer eso, se queja. ¿Qué dice? Yo no lo escucho eso. Que, que, que, que, que se quiere ir, que le pagan una miseria, que no tiene más ganas de estar acá, que no. Bueno, importamos. Y, just... ¿Y con quién es tu problema? Sí, no, con Martín. la risa balaga. No, no dijo eso. No, no dijo nada. No, no dijo nada. Vi. Bueno, yo digo, la risa no, balaga. Lo, lo pensó. No nos no agregó de... al MCN para mí. ¿Quién? La risa balaga, Javiercito. ¿Lo, lo agregaste? Sí, Javier pero risa no, balaga no... .com. Sí, pues nada. Ni un mail de bienvenida. Buen año chicos. Bueno, mañana lo llevo. Nunca, nunca nos llegó una caja de bombones a fin de año, algo. Una sidra, claro, una esa, esa caja pan de Navidad. Claro, le, que, que vayan al arroyo y se gasten 15 <risa> pesos y nos den un turrón. Nunca pasó nada eso. No, es. nunca nada. Lo único, la única alegría que recibí fue cuando un tipo mandó cerveza para la gente de la tarde, a fin de año, ¿te acordás? Cerveza era, nos mandó tres cervezas. Sí. Eso el mejor regalo del universo. ¿Cuándo fue eso? El, el año pasado, no, el anterior, el primero, cuando estábamos a las 7 de la tarde. Claro, a las 12 no nunca nah, una mierda. Son todos unos ratas, lo que escuchan ahora son unos ratas. ¿Eh? Nos mandan unos buñolitos, unos pastelitos, nada. No, yo quiero volver a. Para, honestamente, yo, yo empecé radio, sí. escuchando un programa que, que lo cual eh, las panaderías eh, que los que estaban horneando le mandaban. Media factura de los que hacían radio, eso se perdió el, en el 80 eso. Y pero ahora, ¿qué factura te pueden dar? O la están haciendo o te dan la basura todas mugrienta Pero ahora, y ahora las panaderías están abiertas todo el día, eh, debe estar lleno de esclavos. ¿Ustedes hay una salir. cerca? ¿Cuál es la que está acá cerca, Son muy buenas. Ojalá que la radio le haga interferencia. Esta. ¿Vamos? Podríamos ir a manquear un día. Dale. Vamos a caerle Dale. ahora. No, sí, mira, haciendo de radio. paro, vamos a escuchar, ¿qué tema vamos a escuchar? Tenemos que llegar antes de irnos. No, ¿y ¿qué hacemos? Ya nos vamos. No, sí, no le hagas caso vamos. al rata de Matías. Sí, nos vamos. Mati si quiere ir más temprano. Ah, reiteramos, amigo, el, co para, re reiter reiteramos boludo, el concurso. <ríe> Toda aquella persona <ríe> que tenga ganas <ríe> sí. puede venir de 12 a una a llamar gratis, El discado directo nacional o a celular. Sí. Tiene que contarnos a, si va a llamar un novio novia, dónde está y por qué llama. Ah, la, claro, sí. Y nosotros le, le, le damos una hora de llamada continua <ríe> gratis. Sí. Ante, antes, la vendíamos, antes la queríamos cobrar, pero era gratis. ¿Puedes llamar a un celular? Es sencillo, un celular, Acércate. o, o un, cualquiera de escala país. No, Tenés que venir a 20, bien vestido, no nos haces rata, claro, o sea no nos asusté de entrada, bien, bien. vení, entra y charla, te dejamos mientras el programa ocurre, vos vas hablando y cada tanto tiramos tu conversación al aire. Exacto. Eso es lo único es lo único que te pedí. así en Telebloque es lo el reality sí, show sí. de la llamada exacto, reality show de la me, gusta. -Palqui. me bueno. gustó mucho pero el bueno el que alguien se atreva y porque lo de, lo de la llamada es en serio o sea sí, si, vivía, si, si vivía acá en el radio de la radio te, te, el, te puedes poner bien la pila el de cuánto es? 20.50 y 20 y hay sí. un, una escalerita subiste sí. acá astimbre, y decí, Pasá, eh, no, no es el portero el que está durmiendo en el suelo es un y lo pasás lo esquivás y subís y vuelve. uno por noche eso sí, ¿no? ¿Sí? si no es un día se, se acumulan dos, viste el, o si deciden compartir no. la media hora bueno claro pero está claro. ahí nomás arreglan entre ellos claro no no queremos el lío con gente con onda sí señor y llama bueno hay... <risa> <risa> algún anuncio ya nos vamos a ir ¿eh? no está bien pero me va... bueno lo, para la, pero lo, lo, lo de digo que, que de antes... mañana cómo es? está bien quiero que antes de final no venga una sola persona a llamar no es mucho pedir, estamos dando parte. Sí. O sea, ponete media pila, si viene sí. el edificio de ese gigantesco que está acá. Voy bueno. a ver cine mañana. Eh, Luciano Redigonda recomienda, <risa> recomienda a Cordina también, sí, hace todo. Dale, va recomiendo. a pasar películas sobre rock, que no se pasan habitualmente, según lo que dice el, el mailing. Ah, sí. Esta mañana martes en zona 79, Sarmiento 1037, van a pasar USA versus John Lennon. Sí. A las 8 de la noche, 20 horas va a estar ¿No Está es muy bueno es toda la campaña Que hicieron desde algunos lugares De Estados Unidos De los ciertos sectores políticos de Estados Unidos Contra John Lennon Ajá. Cuando se volvió hippie Y abogado por el amor libre. Y, y, la, y vengan en cama desnuda a acostarse con John y yo. Claro. Ahí está. Y la ¿Cómo peor lo destruyeron. Y al final lo contrataron al asesino para que lo maten. Ahí está. Una ¿Alguna va a saltar la verdad. No, sí. Va a saltar. ah no, no sé si es bueno Sí. Pero es sobre eso. Está bueno. Y para el fin de semana, bueno, va a estar la fiesta que a la, que es la de... A las 8 de la noche, sí si dije la hora. Venía acá todavía a golpear. 8 de la noche, zona 79, estremiento 17, USA versus John Lennon. 20 horas. Coordinado John por Luciano Rari y Y voy así, y Después tenemos bueno, la mira. fiesta el sábado, pero vamos a hablar más adelante con suspenso. A ver DJ, va a ver una banda de Buenos Aires. Aar Bien, ¿sabes? en zona 79, yeah. no podría empezar a tirar unos pesos, sí? Que me mandan cerveza eh, al vip. Los sábados. No, el, sábado, el sábado, perdón. Este sábado 20, 28, ¿no? Sí. Mañana cine y el sábado ven. <risa> Nuestro disco de la semana viene de dónde, Billy. ¿De dónde? De sino? No. De Inglaterra. Exacto. Es el nuevo de los Kaiser Chiefs. Se llama Yours Truly Angry Mob. Y hoy vamos a escuchar Ruby, que es el tema más conocido, el que están ahora promocionando. Nos vamos hasta la Esto fue yo Pack.